Estamos más cerca de ver y sentir esa luz al final del túnel. Buenas noches, es nuestro tiempo y comenzamos. Algo que hacemos aquí en Radio Nacional desde el Estudio 101, en directo, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida para todos los que estáis ahí conectados. Música Saludos de un equipo formado esta noche en la parte técnica... ...por Pedro López y Manuel Linares... ...Rosa Rodríguez en la locución y producción... ...Natalia Sotillos en la realización y coordinación... ...y este que os habla, Miguel Blanco... ...para todos nosotros un placer estar aquí hasta las cuatro, dos horas... ...las tres en las Islas Canarias en absoluto directo. Aquí abrimos medios de comunicación en las redes sociales... ...Face, Twitter e Instagram... Eh, blanco Radio, controladas por eh, Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez, nuestros compañeros hay un teléfono, un whatsapp 633 50 50 11 y además tenemos un email espacioenblanco arroba rtv.es como siempre hay un concurso queremos premiar vuestra fidelidad y hay tres premios esperando vuestras comunicaciones Música Y sin perder tiempo vamos con los temas que os hemos preparado para esta noche y como siempre la recomendación de que no os lo perdáis el primer invitado de la noche nos espera en Sudamérica nuestra idea inicial es viajar junto a él a la búsqueda de objetos de poder anhelados por los nazis Habrá tiempo también para buscar ovnis y contactados, uno de ellos famoso, George Adamski. Y no olvidaremos la famosa expedición del almirante Baird a los polos, a la búsqueda de la Tierra Hueca. Seguiremos con testimonios, relatos que contactan con ese más allá desconocido. Esos son nuestros temas de hoy. Un nuevo viaje que se abre a horizontes lejanos donde habitan los misterios. Esos son los nuevos temas que se van a asomar esta semana al espacio en blanco y para comenzar nos vamos a estar Argentina a la búsqueda de nuestro primer invitado Ricardo González. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Realmente un placer escucharte. También para mí. Suenas, además, como si estuvieras aquí en casa, aquí al lado. eh La tecnología me alegra mucho, estando tan separados por el charco. Sí, señor. Déjame que te presente un poquito. Ricardo González, nacido en Perú, eh, desde muy joven está detrás de los misterios. Llevas más de un cuarto de siglo dando vueltas por el mundo. Eh, estudiando y difundiendo aspectos secretos del fenómeno ovni, especialmente con la vinculación que parecen tener los no identificados con enclaves de poder. Y así se llama un poco tu libro Lugares de Contacto, ¿verdad? El, no sé si es el último o has escrito alguno más. Sí, es uno de mis últimos libros y protocolos de contacto también. Ya 20 títulos que hemos publicado tratando de compartir nuestras investigaciones y Y también las extraordinarias experiencias que afirmamos haber tenido con este tema tan molesto, tan irritante como es el fenómeno OVNI. Sí, señor. Y actualmente vives en un lugar increíble, al pie del mítico Cerro Uritorco, en Argentina. ¿Qué, qué, ¿Cómo te dio por ir ahí? A vivir a... Bueno, es un lugar muy especial eh, que recuerde... Estuviste también por aquí investigando. Un es par zona, sí, he estado por ahí, sí, hemos estado. Es una zona, sí, te recuerdan aquí con, con mucho cariño uh -huh. a un Miguel, a veces te mandan saludos, gente de la zona. Es que el Uritorco, un cerro de mucha veneración por las tribus que convivieron aquí hace más de dos, tres, cuatro siglos... ...lo marcaban como un lugar especial, sagrado... ...y a mí me recuerda otros puntos de mi país de origen del Perú... ...así que me sentí cómodo de estar en una zona arqueológica... ...con mucha presencia nativa... ...con actividad real vinculada al fenómeno de los ovnis... ...pero una de las principales razones por las que vine aquí... ...fue por un proyecto cultural... ...por mi participación con el Comité Internacional de la Bandera de la Paz... ...que mm. es una ONG vinculada con Naciones Unidas... ...del que he sido representante durante varios años en este país para tratar de materializar un museo vinculado con este tema de Nicolás Ruérich en Capilla del Monte. Así que fue la razón por la que mi esposa, que es argentina y yo, venimos a este pueblo de misterio que, que bien conoces. Qué bien, qué bien, qué suerte. ya en invierno casi, ¿no? Me decía que estaba cerca de la sufita ya porque empieza a hacer frío. Sí, estoy ahora mismo con, con la chimenea encendida. Aquí se le llama salamandra. No sé cómo ¿Salamandra? se llamarán ustedes en inglés. En... Sí, le llaman salamandra, es eh, como una chimenea de metal ay, ay, ay, con ay, un ay. tubo sí. que sale fuera de la casa y la alimentas a leña de algarrobo, quebracho blanco para que tenga muchas calorías en el calor okay. y abrigarte del frío, no que ahora mismo las sierras de Córdoba donde estamos aquí reunidos pues con mi esposa están haciendo más o menos 2, 3 grados centígrados. Wow, aquí tenemos veintitantos, gracias a Dios. Vale, mínimamente, ¿cómo habéis pasado o estáis pasando este tiempo de confinamiento y nos vamos enseguida ...con misterios, con más misterios... ...afortunadamente esta situación Miguel... ...me pilló en Buenos Aires... ...estaba por viajar a Uruguay... ...para unas conferencias que me habían invitado... ...y unas entrevistas en la televisión... ...y fue cuando el presidente de la nación... Eh, ...decretó las restricciones... ...y antes que empezara la cuarentena... ...tomé el último vuelo de Buenos Aires a Córdoba... ...donde me encuentro, en Capilla del Monte... ...como ya mencionamos... Mm. Y estoy aprovechando el tiempo en leer, en escribir un nuevo libro que espero presentar en España el próximo año, en reflexionar en esta situación que es muy compleja, muy controvertida, real, real pero que obviamente te obliga a observar este asunto desde todos los frentes. Así sí, que, señor. aguardando, aguardando. Aprendiendo todo. Y es lo que vamos a hacer esta noche con nuestro, es. con nuestro invitado. Nos vamos de viaje. Hay un montón de temas que queremos tocar con él tras esa primera introducción que te invito a escuchar Ricardo nos vamos a hablar de este asunto uno de los primeros protagonistas de hoy es un personaje lleno de misterios y enredado en la polémica su nombre Richard Evelyn Bear fue marino aviador y explorador norteamericano Pionero de la aviación, dirigió expediciones aéreas y terrestres a la Antártida, sobrevoló el Polo Norte y el Polo Sur y realizó un vuelo trasatlántico de 42 horas entre Nueva York y Francia. Durante mucho tiempo, se ha supuesto que este almirante de la Marina de Estados Unidos fue el primero en sobrevolar los dos polos en sus expediciones. A lo largo de ellas y de algunas operaciones secretas llegó a afirmar que la Tierra era hueca y que en los polos estaban las entradas a un mundo subterráneo habitado por extrañas criaturas. Todo un tema lleno de enigmas en el que se mezclan nazis, bases extraterrestres y mucho más. vayamos a conocerlo. Ahí está su primera introducción y Ricardo, ya te están saludando desde México, Carolina Paz. Eh, hay mucha gente que nos escucha, ya sabes, en Latinoamérica, en Argentina también. David Caballero en gualeguaychú en la provincia de Entre, mm. Entre Ríos, también está escuchándonos. Saludos para todos. Vamos con este personaje, el Almirante Per. Eh, ¿Fue el primero en, en sobrevorar los polos o se le adelantaron el Amundsen y, y esos otros mm -hmm. um, aventureros? Es un tema que me ha apasionado mucho porque el fenómeno OVNI tiene diferentes variables de interpretación y una de estas variables de los no identificados, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, apuntó a una presunta tecnología nazi que podría haber sido confundida con estos discos volantes que inquietaban diferentes naciones de la Tierra. Fue así como me tropecé con la operación High Jump, salto alto en español, uh -huh que llevó a cabo el contralmirante norteamericano Richard Evelyn Baird, y con un reporte, que ahora lo vamos a comentar, en donde supuestamente los norteamericanos encabezados por Baird habrían ido a la Antártida para enfrentarse con una base militar secreta nazi, aunque esto suena una locura, que siempre supuestamente se habría establecido allí ...desde 1938, es decir, desde antes que empezara ya a nivel global lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Supuesta base nazi? Y... Supuesta base nazi, vale, vale, no, no tengo no. yo certeza... Es, es por ir dando datos ahí, vale, sigue. Sí, no, yo no tengo la certeza de la base militar nazi porque obviamente me he basado en documentos, en información no solo la información a la que cualquier investigador puede tener acceso, sino que tuve la fortuna de conocer a descendientes de alemanes nazis que llegaron a la Argentina, a quienes conocí fortuitamente por otras circunstancias que estaba investigando en Puerto Madryn, entre Trelew, en Bariloche, y sí me hacían referencia de que sus padres o abuelos tenían mucho interés en la Antártida, que sí llegaron eh, submarinos, y que se habrían establecido, eh, digamos, centros de observación, pero aquella teoría de que había una gigantesca base subterránea en la Antártida y que fue Richard Evelenberg, con más de 4.700 hombres, 13 barcos, una task force impresionante que llegó a la zona para cargarse, a esa base no está del todo claro y no hay ninguna prueba concreta obviamente los Estados Unidos en su momento, estoy hablando en esta operación que se llevó a cabo entre el año 46 y el año 47, dijo que era una prueba militar para probar su armamento en condiciones antárticas de frío indóciles en el clima pero lo más interesante de este asunto de esta supuesta operación militar en contra de los nazis que estaban allí escondidos aparentemente es que se filtró un reporte atribuido al ya mencionado Richard Byrd en donde el contramirante norteamericano afirmó que se había enfrentado a discos volantes y que habría entrado a una tierra hueca, a un agujero en medio de la Antártida Aclarar que ahí también, estos son los primeros datos, eh, no se sabe si él fue el primero que llegó o sobrevoló a la Antártida, sino que quizá Amundsen y otros exploradores habían llegado por tierra ya también a ese lugar. Eh, Correcto. Buscaban bases secretas de submarinos nazis, y sin embargo el almirante Berg contaba que se había enfrentado con multitudes a OVNIs y que incluso había visto en medio de todos los hielos pájaros extraños, una unas eh, plantas tropicales que no tienen que estar en ese lugar, como si fuera la entrada a la Tierra Hueca, al mundo subterráneo? Es un tema que, como sabes, Miguel, a mí también me ha llamado mucho la atención y lo he investigado in situ, penetrando grutas, cuevas, lugares que, de acuerdo a las propias leyendas de mis ancestros en el Perú, mencionan como el Ucupacha, el mundo subterráneo, el mundo intraterrestre. Eso no quiere decir, y al menos comparto mi punto de vista, que existe una tierra hueca con grandes entradas en los polos, como muchos lo interpretaron, sobre todo en la época de Richard Baird. Es más, debo decir, ya que estamos en tema, que ese supuesto diario del contramirante norteamericano que sugiere haber entrado una gran cavidad subterránea y que se habría encontrado con estos discos volantes, es falso. Es un texto apócrifo es falso. que circula en Internet. Es falso, no es cierto. No, no es un texto auténtico. Se, se tergiversó, por un lado, una entrevista que tuvo Bert, si mal no recuerdo, el 5 de marzo de 1947, en el diario El Mercurio de Chile, en donde él decía que no intento asustar a nadie, pero la, la, la amarga realidad, más no, estoy citando de memoria, huh. es que ocurrió una guerra que puede afectar a Estados Unidos podríamos ser atacados por aviones que vuelen a, eh, a través de los polos y nos puedan invadir de manera sorpresiva, fue lo que dijo. Y ese texto del entre... diario El Mercurio fue tergiversado. Eh, eh, ¿A través de los polos entrando por dentro? que se, se interpretaba? Yo creo que lo sacaron de contexto e interpretaron de que eran objetos que salían de los polos, que eran naves que se movían a velocidades supersónicas, cosa que no dijo Berth al diario El Mercurio de Chile, Cualquiera puede investigar esta fuente periodística y ver el testimonio original. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que hubo unos escritos y unas declaraciones de Berg que no están en el dedo del Mercurio, en donde habría mencionado que vio tierras verdes, que vio eh, una estructura eh, completamente diferente a lo que esperaban los norteamericanos de hielos y un paraje inhóspito en medio de la Antártida y que habrían visto hasta animales eh, bastante grandes que algunos pensaron que Bird habría visto a un mamut. Así que se mezclan algunas cosas que habría dicho con un diario apócrifo que es falso, donde habla de un encuentro con naves extraterrestres o discos volantes o ovnis nazis, si lo queremos ver así. Eso no es verdad. Y ya ha citado el diario El Mercurio y la transversación. Pero no deja de ser extraño que esta operación se haya llevado a cabo Justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial y todavía se estaban persiguiendo a componentes del partido nazi que tenían una tecnología realmente extraordinaria y que ya habían dicho, y esto es oficial, esto es historia, que en algún momento tenían que construir un paraíso inexpugnable en la Antártida para el Führer. Es decir, por dar un puntito a este tema y continuar, no hay datos que verifiquen esa información del almirante Berg, aunque sí que vio extrañas plantas verdes y animales, ¿no? Correcto. La teoría que ha circulado sobre la tierra hueca, alimentada por una tergiversación del testimonio de Richard Berg, de este supuesto encuentro con discos volantes que se movían a gran velocidad, toda esa parte que estoy describiendo ahora mismo sería falsa, adulterada y aún circula por Internet. Yeah. Lo que sí es cierto, reitero, es la operación, las expediciones nazi a esa zona buscando algo o tratando de instalar algo en la Antártida y obviamente las anomalías que encontró la expedición de Baird en la Antártida y que luego se filtraron, como esas tierras verdes más allá de los hielos blancos. Vale. Para terminar, ¿se ha vuelto por ahí por la Antártida? ¿Se está dando vueltas? ¿Hay, hay, hay bases? Perdón mi, mi falta de información. He estado investigando por un artículo que estoy escribiendo sobre este tema y sí, hay muchas iniciativas, mm. eh, además de las latinoamericanas, entre ellas las del gobierno de Chile y gobierno argentino, que tiene mucha presencia e interés en la Antártida, quienes más están investigando ahora mismo es la Federación Rusa, que desde la época de las anomalías del llamado Lago bostok no han dejado de, de medir anomalías en, en el Polo Sur que estarían vinculadas con fenómenos desconocidos. Sí, siguen las expediciones, pero obviamente no tienen mayor trascendencia pública ahí lo dejamos, seguimos adelante 2 y 24, 1 y 24 en Canarias estamos en directo hablando con Ricardo González de un montón de misterios, llegan los contactados Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco El mundo de los contactos con supuestos seres de otros planetas está lleno de misterios Desde sus inicios en el siglo pasado... ...se han inventado decenas de sistemas... ...para lograr esos supuestos contactos. Contactaban con seres de Ganímedes... ...de Orión, de las pléyades y mucho más. Nuestro invitado de hoy tiene otras informaciones... ...a lo mejor no se contactaba con seres de otros planetas... ...sino con algunos muy terrestres. Vamos a analizar el fenómeno del contactismo... ...y su relación con los nazis... ...una hipótesis muy desestabilizadora. Conozcamos más detalles. Ricardo González nos va a aportar esos esos datos. Eh, nos están escuchando en Canadá, en Marruecos... Tenerife, Carlos, en Cumbayaga, en Quito, en Ecuador. Óscar va de ruta y dice que le estamos haciendo la noche más más agradable. David desde Gran Canaria, Palmas de Gran Canaria, montones de lugares. Eh, contactados. Qué bien. Contactados. Eh, se ha contactado a lo largo de los últimos tiempos, desde que se inició el tema de los ovnis, de muchas maneras. Escritura automática, telepatía, ¿verdad? Así es. Es un tema que ya no solo lo puedo abordar desde la investigación, en donde se me podría acusar de poca objetividad, ya que yo mismo afirmo haber tenido experiencias de contacto, que fueron las que me involucraron en estos temas, desde que era un adolescente en Perú. Estoy convencido de que no estamos solos. Sé que estos seres, estas entidades, sean quienes fuesen de donde vengan, existen, que han contactado a mucha gente en el mundo, y no solo a personas comunes y, y corrientes, como puede ser mi humilde caso, sino también a personas que tienen bastante responsabilidad a nivel militar, incluso en la política, a nivel de la ciencia, solo que no hablarán abiertamente, como lo estamos haciendo ahora aquí en Radio Nacional de España, sobre estos asuntos. Eh, hay escarnio, hay miedo, eh, hay muchas cosas que involucran la censura de esos testimonios. Y no estoy hablando de teorías de conspiración, es una realidad, he tenido la fortuna de de entrevistarme con astronautas, con científicos, con pilotos de guerra, y muchos han vivido experiencias reales con los no identificados y las inteligencias no humanas que estarían involucradas y tienen mucho temor de eh, hablar sobre todo esto. Déjame un Pero segundito, de... sí, déjame un segundito. Me... como tenemos un poquito de retardo, perdona que te, te interrumpa. Es decir, que toda esta gente ha también contactos con esas inteligencias, no solamente visiones, sino contactos con ellos. Por supuesto, Miguel, absolutamente. Yo lo he dicho antes, Eh, disculpen que sea reiterativo, pero uno de los testimonios que a mí más me impactó fue el del astronauta Edgar Mitchell, mm. lo vuelvo a repetir el astronauta Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14 el sexto hombre en caminar en la luna, me recibió en su casa en Florida, en Estados Unidos estuvimos allí con otros investigadores como Reiniero Hernández, de la Fundación Free, y allí Edgar Mitchell, en una de las últimas reuniones que sostuvo antes de su muerte Nos dijo que él había tenido un contacto con una entidad de energía, pero no en su viaje a la Luna. Allí no tuvo ninguna experiencia vinculada con este asunto, sino que tuvo la experiencia ya estando en, en la Tierra. Increíble, pero fue lo que nos dijo. Y cuando le preguntamos por qué algunos astronautas o hasta científicos o personas de alta credibilidad eh, no hablaban de este asunto, él fue muy claro de que tenían amenazas, que amenazaban algunos científicos con quitarle las subvenciones. Entonces yo me pregunto, si el tema del contacto es un delirio, si no existe, si se trata tan solo de alucinaciones o de lo que se quiera, ¿por qué ese empeño en alterar el testimonio de los testigos o de censurarles? Al menos fue lo que nos dijo el bueno de Edgar Mitchell en su casa. Ya. Yeah. Recuérdame en dos minutitos... Antes de que entremos en, en otras hipótesis, ¿cómo fue tu contacto? ¿Con qué o con quién contacta, contactaste y cuándo? Como dije, yo empecé en estos temas en la adolescencia. Creo que uno de los hechos más importantes fue un avistamiento de un objeto anómalo, una luz muy fuerte, que presencé en 1988. Yo era un muchacho de 14 años, de vacaciones en el colegio, los hermanos maristas, y empecé a interesarme e involucrarme a... A seguir este asunto, pasaron los años, unos cinco años más tarde, era estudiante de mercadotecnia, la carrera que yo seguí. Más tarde fui contratado como representante de una compañía internacional, un laboratorio farmacéutico, del que me despidieron al aparecer en la televisión peruana hablando de estos temas, exactamente en el programa del astrónomo Abraham Levy. ¿Mm? Y bueno, cinco años después de ese avistamiento que acabo de hacer referencia, Aunque esto suene un delirio, yo recibí una comunicación, una comunicación mental de una voz que apareció en mi cabeza, en perfecto castellano, con acento neutral, que me decían que eran seres extraterrestres, que tendría una corroboración de que este contacto era auténtico, me piden que suba a la terraza de la casa, esto lo he contado un millón de veces, subí a la terraza de la casa acompañado a mi familia, esto es una urbanización eh, residencial con, con edificios y todo en Lima, y allí se puso un objeto de un color rojo brillante que se colocó sobre la vivienda y allí me di cuenta que no estaba loco. Luego estos contactos continuaron y en aquel entonces tan muchacho me relacioné para entender lo que me había sucedido con grupos de contacto y de ufología en Perú, de los que yo participé intensamente en esa búsqueda, uh -huh. como el IPRI, como el grupo Rama, lo que se te ocurra, sí y en estos, en estos supuestos mensajes, en aquellos años, cuando recién empezaba, lo que decían estos seres es que provenían de diferentes eh, lugares fuera de nuestro sistema solar. Hablaban particularmente de alfa Centauri, que está a unos cuatro años de distancia, y se presentaban como extraterrestres, por poner eh, un, un caso concreto. ¿no? Mm -hmm. Y esto ha sido muy fuerte para mí, afrontarlo, darlo a conocer, exponerme al escarnio, al ridículo, a, a las preguntas a estar en un sinfín de programas de radio en televisión debatiendo con físicos nucleares con psiquiatras y hasta con exorcistas, pero fue lo que me pasó vale y ahí lo has contado 2 y 31 una y 31 en las Islas canarias una mínima información y seguimos radio nacional de españa el sonido que nos une la aplicación de Radio Nacional de España ya es compatible con Android Auto y CarPlay para que la puedas instalar en tu coche ¡Ay, qué bien! Entérate de la última hora a través de nuestras alertas y sin soltar el volante ¡En un momentito se ha arreglado el mundo! Todos los podcasts y programas de Radio Nacional de España ahora también en tu coche Bueno, menudo detallazo, ¿no? ¡Qué sí. gente más maja hay por el mundo! En rtv.es barra radio tienes todos los detalles Oye, pues ni tan mal ...y recuerda, el gallo que no cesa... ...de lunes a viernes a las 5 de la madrugada... ...Radio Nacional de España. Seguimos, seguimos en directo... ...Ricardo González es nuestro invitado... ...y Ricardo, ¿y por qué entonces... ...se dice que muchos de esos contactos... ...o contactados... de ...no de ahora, sino un poquito más atrás en la historia... ...quizá no estaban contactando con seres extraterrestres igual era otro tipo de inteligencias más más mundanas, más terrestres? Yo lo empecé a considerar no como una explicación para todos los casos, ya que el fenómeno del contactismo es muy amplio. Hay experiencias que, a mi juicio, tienen una connotación interdimensional, psíquica, holográfica, como en su día lo pensó Jacques Vallée, que uh -huh. lo expuso magistralmente en su libro de fines de los años 60, Pasaporte a Magonia. Uh -huh. También está la característica extraterrestre, la que algunos afirmamos no se debería descuidar. No que la hipótesis extraterrestre explique todos los casos, obviamente que no, pero debe haber un porcentaje de estos encuentros cercanos con seres de otros mundos, de otras realidades. Y también está la otra hipótesis, que es muy sórdida, muy incómoda, que la que estamos ahora hablando, en el hilo de relato de Richard Baird, si es que tiene algún tipo de veracidad esto de los ovnis nazi Al menos ya vimos que en el caso de Baird no, que fue una tergiversación, pero sí es cierto que algunos científicos, como el italiano Giuseppe beluxo que no estoy hablando de un perico de los palotes, estoy hablando del tipo que fue Ministerio de Economía del gobierno de Mussolini, de un importante ingeniero, un científico, que ya había denunciado a inicio de los años 50 de que efectivamente la Alemania nazi, desde 1942, había desarrollado una tecnología eh, aeronáutica que construyó una especie de discos con una gran capacidad de movimiento, de maniobras y de velocidad, los llamados Haunebel. Esto me pone en relieve el caso de George Sadansky, uno de los contactados de los años 50, muy famoso... Del cual no adelantes, que, tenido... no adelante es que vamos a hablar enseguida de él, ¿vale? Perfecto. Pero que habría tenido un contacto supuestamente extraterrestre con unas entidades de aspecto humano que justamente salían de aparatos muy similares a estos discos que había descrito Beluxo y que están relacionados a presunta tecnología nazi. Vale. Ahora hablamos enseguida de Job Salansky. Como no te veo, te tengo que cortar así. A veces me enfadan los oyentes. Estás a gusto, también te lo pregunto. ¿No tendrás frío ahí en casita? No, como siempre, eh, muy agradable hablar contigo, estar con los oyentes del Espacio en Blanco, que es un programa mítico que respeto y siempre he sido muy seguidor. Aquí estoy al lado de la chimenea. Todavía queda leña. Está vale, todo bien. Vale, vale. Nos saludan desde Tamaulipas en Arabia Saudita, Carlos Delgado desde Guararía IVA, el estado de Paraná en Vigo, en Mequinenza, en Zaragoza, montones de lugares de España y del mundo nos están escuchando. Vuelvo a ti, mínimamente. ¿Sigues en contacto con esos supuestos seres? He mantenido a lo largo de estos años, Miguel, estas experiencias. Yo he elegido no sé si lo hablamos alguna vez pero creo que lo debes saber. Yo he elegido un poco más el camino de la investigación uh -huh. sin renunciar a mi testimonio porque yo también tengo preguntas, yo también tengo dudas y me he convencido que el camino de la investigación por lo menos te mantiene con los pies en la tierra y tratar de buscar las respuestas sean cuales fuesen esas respuestas si es que las hay. Dicho esto, insisto, yo no renuncio a mi testimonio de contacto por las cosas que viví y hemos invitado en muchas ocasiones a grupos, a, a, también a periodistas e investigadores a que participen de estos contactos programados. Y la última ocasión en que esto ocurrió, ya que me lo preguntas, fue el año pasado, cuando más de 300 personas nos reunimos al norte de Chile, en el desierto Tacana, y entre los investigadores que vinieron para este contacto programado estaba Filippo Zarpa, un investigador italiano, la red ufológica italiana, el equipo de Rob Freeman de Canadá, Paola Harris la ex asistente de campo de J. Allen Hynek, el padre de la ufología, ¿Sí? Giorgio Piacenza, sociólogo eh, peruano-italiano, que fue asesor de la Fuerza Aérea Peruana, solo por citar algunos nombres. Vale. Y apareció un objeto anómalo, a la hora exacta que se habían marcado los mensajes, que fue filmado y se pudo verificar que no se trataba de ningún artilugio conocido de ningún satélite geosíncrono geostacionario, fue realmente algo extraordinario Marín. por si esto fuera poco el camarógrafo del equipo de Canadá de Rob Freeman, danberg vio un campo de, de energía como unas luces, como un destello que se había formado al pie de unos árboles y él caminó curioso y se metió allí y desapareció por una hora tuvo una experiencia de missing time sí, una experiencia de tiempo perdido dio su testimonio Dijo que escuchó una voz que en su idioma, en inglés, le hablaba y le decía, tienes que estar preparado. Y ha empezado a tener sueños y como inspiraciones, intuiciones, de algo nuevo que tiene que hacer con su vida después de este encontronazo en el desierto Atacama. Vale, yo me apunto a la próxima, ¿vale? Estáis todos locos, pero yo me apunto a la próxima. ¿Vale? <risa> Dos y treinta y Siempre bienvenido, amigo. Gracias. Seguimos en directo, uno y treinta Vamos con más casos antes de irnos a buscar objetos de poder y nazis. ¿Sabes qué interesante? En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Un nuevo personaje se suma a nuestro programa de hoy. Su nombre, George Adamski, el famoso contactado. Nuestro compañero Josep Guijarro nos da algunos datos sobre él. En la década de los 50, un vendedor de perritos calientes llamado George Adamski... ...adquirió gran notoriedad por sus contactos extraterrestres. Desconcertó al mundo entero con imágenes de naves nodriza como estas... ...que obtenía a través de un telescopio acoplado a su cámara en el camping de Palomar Gardens a los pies del observatorio de Monte Palomar, en San Diego, California. El 20 de noviembre de 1952, Adamski aseguró haber tenido su primer encuentro cara a cara con un tripulante de un platillo volante en el desierto de California. Y para acreditarlo, mostró al mundo unas impresionantes fotografías de platillos volantes tan singulares eran sus diseños que los investigadores los llamamos desde entonces de tipo adamskiano. Contactos con seres de Venus. Extrañas fotografías de ovnis. ¿Qué misterio se esconde tras esos sucesos? ¿Qué relación guardan los contactos de George Adamski con los ovnis fabricados presuntamente por los nazis. Analizamos los diversos proyectos impulsados por las sociedades Drill y Tule para llegar a una inquietante conclusión. Por eso no quería Ricardo que adelantases nada de este personaje Muy bien. George Szanowski. Eh un tipo que era vendedor de perritos calientes, como nos contaba Josef Guijara, nuestro compañero, y de repente se hizo famoso en todo el mundo por mostrar fotografías quizás de los ovnis más claros, bueno, en aquel tiempo más claros que había, e incluso con los personajes con los que él supuestamente se comunicaba. Realmente un placer escucharlo al amigo Josef, tal como dice George Sadansky, no es que tenía un puestito como si fuese un puesto en el DF en México donde vendía hot dogs, sino que tenía un restaurante ¿no? mm. donde vendía una serie de cosas, eh, no solo los, los perros calientes, pero sí es cierto de que Adansky desde antes de su presunto contacto ya formaba parte de grupos esotéricos, de hecho él se presentaba como líder de una escuela relacionada al esoterismo tibetano lo que ha sido muy criticado por sus escépticos, diciendo que ya venía con una tendencia mística, esotérica, delirante, mm -hmm. previa a su supuesto contacto con el extraterrestre en Desert Center, una experiencia que ocurrió en el año 52, y otros piensan que más bien esa inclinación mística o esotérica pudo haber sido una preparación para que pueda resistir un contacto mental, psíquico, con estas entidades y más tarde las fotografías de los también polémicos, objetos voladores no identificados que generó mucho interés de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se acercó se entrevistó con él y que también generó una discusión muy peleaguda con los padres de la ufología, entre ellos el ha citado Jacques Vallée y el también referido eh, Heineck ambos llamaron estafador charlatán, mentiroso a George adamski y lo han mm. atacado duramente sus libros, pero otros estudiosos eh, como Paola Harris, que fue la asistente de, Hola, Heine. de Heine ¿Eh? o algunos, claro, o algunos investigadores eh, españoles como mi amigo Juanjo Benítez, JJ Benítez eh, consideran que hay algunos elementos del caso Adamski que todavía no están del todo resueltos y yo coincido con ellos, eh, no sabemos qué vivió, qué pasó, con qué lo enfrentó, pero hubo testigos, algunas fotografías resistieron los análisis y esto es lo que nos lleva justamente a una de las interpretaciones del tema de hoy si es que Adansky, en vez de haber tenido un supuesto contacto con extraterrestres, se encontró con otra cosa mucho más humana, que podría estar relacionada a este enigma de los nazis y su tecnología. Te mandan un beso desde México, lindo y querido Rosario. Dice que hace un tiempo que vive por ahí y que le gusta que, que estés en el programa es decir que quizá no, lo que estuviera viendo a George Shalansky esos seres altos rubios y esos ovnis que dieron la vuelta al mundo y que pusieron nombre a muchos de los ovnis eh, podían ser eh, naves eh, preparadas por los nazis a ver en primer lugar el tema de los haunebu, la denominación mm. dos discos voladores nazis está sustentada en varios testimonios, además del de citado Giuseppe Belluccio, que ya dije que es un científico italiano del gobierno de Mussolini, que él denunció en un diario de Italia estos proyectos militares eh, nazi Una cosa es eso, y otra cosa decir que estos discos viajaban a Marte, viajaban a la Luna, tenían una tecnología antigravitacional. Eso yo creo que ya es una exageración y es muy difícil de corroborar. Uh -huh. Pero hay que recordar que la guerra, una vez que terminó, en 1945, generó una disputa entre las naciones que vencieron a Hitler para ver con qué científicos se hacían para sus filas. Estoy hablando, en el caso de Estados Unidos, con la infame operación Paperclip, donde cientos de científicos nazis fueron insertados en los Estados Unidos y esto benefició a la larga la propia carrera espacial, entre otros proyectos. Entonces, dentro de la información que yo estuve investigando en Estados Unidos con otros colegas que me llevó varias veces a Roswell, a Socorro, eh, a hablar con la fundación, a Dansky, etcétera, etcétera, no descarto que tal vez alguno de los científicos de Paperclip, con algún prototipo algún prototipo que recuerda a estos discos que ha descrito a Dansky, hayan generado una confusión en este ciudadano estadounidense de origen polaco. Es una posibilidad es una posibilidad. Incluso Orton, el supuesto extraterrestre, las características no están muy lejos de lo que algunos denominan la apariencia casi militar y, y de aspecto pues nórdico de algunos miembros de las SS alemanas. Esto podría ser un poco más rebuscado, hmm. pero algunos miembros del grupo Adams que lo llegaron a pensar en su vida. ya yeah. Nos debería llamar la atención. vale Lo que sí es cierto, antes de irnos a la búsqueda de objetos de poder es que los nazis tenían ya ese tipo de, de tecnología con ovni, un platillo volante, ¿verdad? Yo creo que todos los investigadores serios de la historia tan compleja del partido nazi y sus experimentos científicos van a coincidir conmigo que más allá de las rocambolescas interpretaciones de esos discos, sí hay información de que estaban experimentando con aparatos con forma de disco como acabamos de decir uh -huh. y es muy probable que estos proyectos que se empezaron en la Alemania nazi y no se concluyeron los científicos de la citada operación Paperclip, que es una realidad podrían haberlo continuado que los podrían haber continuado a los Estados Unidos. Y, a ver, no, no quiero entrar en teoría de conspiración, que, que sean delirantes y sin sustento, pero Adansky cuando murió de un infarto de miocardio hmm. a los 74 años, en 1965, murió en el seno de una familia alemana que lo cobijó, la familia Steglin. Cuando murieron los Steglin, el hijo de ellos, Glenn Steckling, el hijo de esta, este matrimonio alemán, Empezó a difundir una serie de datos e informaciones sobre Adansky a los que yo tuve acceso, eh, imágenes e información, que me hace sospechar de que Adansky era un agente, esto lo tendría que desarrollar con más tiempo, pero que podría haber estado involucrado con, con servicios de inteligencia de Estados Unidos. No en vano, fue enterrado en el cementerio de héroes nacionales de Arlington en Arlington. Curioso. Desde Nueva York también nos siguen escuchando, yo que vería a Agustín y te dan, te dan las gracias por estar en el programa. 2 y 47, 1 y 47 en Canarias, damos un pasito más en este rompecabezas que hemos montado con Ricardo González esta noche y nos vamos a la búsqueda de objetos de poder, uno de ellos, muy cerquita donde tú estás ahí en Capilla del Monte. Los nazis se lanzaron a una loca carrera por el mundo tras la búsqueda de objetos de poder. Desde Chintamani, en Asia Central, al bastón de mando en el Cerro Uritorco. Conozcamos algo más de esos objetos. Vayamos hasta el Cerro Uritorco. En el centro de Argentina, próximo a Capilla del Monte, en Córdoba, se encuentra un misterioso lugar, considerado mágico, desde hace miles de años, por las antiguas tribus indígenas que allí habitaban, los Comechingones. Se trata de un cerro de 1949 metros de altura, llamado el Uritorco, que significa Cerro de los Loros. Ese monte es conocido por las frecuentes prácticas esotéricas los avistamientos de esferas luminosas de diferentes colores... y de ovnis. Además cuentan que a través de ese enigmático monte... se puede acceder a una misteriosa ciudad. Al parecer existe una puerta invisible... por la que entran y salen seres extraños... que a veces toman apariencia humana. Otras son como bolas de energía. Algunos afirman que son los habitantes... de la ciudad intraterrena de Erk. Por otra parte... En ese lugar se encontró el codiciado bastón de mando, también conocido como la piedra que habla o piedra de la sabiduría, perseguido por muchas sociedades secretas. Incluso se cuenta que quiso poseerlo Hitler. Ya que a este bastón que habla se le atribuyen poderes extraordinarios, dicen las leyendas que cambiará el curso de la historia. Hay quienes lo comparan con el arca de la Alianza o el Santo Grial. Por lo que han surgido diferentes y controvertidas teorías alrededor de este objeto tan extraño y a la vez misterioso. Fue dado a conocer en España en 1989 en una serie titulada En busca del misterio, un programa del famoso investigador Jiménez del Oso. Objetos de poder. Buscados por los nazis. Sigamos su pista. Antes, Ricardo, de ir hablar del bastón de bando, que buscaban los nazis en Chintamani, en Asia Central? Qué temas tan tan profundos, eh, Miguel. Tan apasionantes, además, ¿verdad? Eh, sí, es, es muy apasionante. Eh, disculpa si rompo el protocolo sí. antes de hablar de Chintamani, sé que tú eres el periodista el que hace las preguntas, pero te pido permiso si te puedo hacer una pregunta breve Sí, cómo no en, en Argentina se menciona que tú estuviste aquí y que investigaste el bastón de mando y que lo tuviste en tus manos, ¿eso es cierto? Cierto, me hicieron además el depositario del bastón de mando en Europa No sé si lo sabías bueno, esto lo hablamos luego en privado, ¿no? Vale, sí, lo sí, sí, lo sabía. Lo Eso lo hablamos mejor en privado en otro momento. No vale. quiero comprometer cosas. Eh, yendo a Chintamani, sí. yendo a Chintamani eh, yo estuve investigando ese objeto de poder, el santo grial budista, del que tanto se habla en Asia Central. Eh, Laje varias veces a Mongolia, Rusia. Eh, tuve la oportunidad de tener contacto con la sociedad Roerich de, de estas regiones. Uh -huh. Y lo que ellos me comentaron es que durante la Segunda Guerra Mundial, hubo varias expediciones hacia central, primero para conectar con algunos cultos tibetanos, no exactamente eh, investigar el origen de la raza aria, como hicieron algunos científicos, médicos y antropólogos del partido nazi, sino también para investigar las costumbres místicas esotéricas de estas sociedades eh, tibetanas. Pero también estaban tratando de encontrar la Piedra de Chintamani, ¿no? porque la Piedra de Chintamani daba un poder, un poder especial. De hecho, de su propio nombre, Chintamani en sánscrito, que es Chinta, pensamiento profundo, mani, joya preciosa, la joya del pensamiento, que se dice, según la leyenda, que es anterior al grial medieval que todos conocen, que también muchas discusiones se enciende, uh -huh. que esta piedra Chintamani cayó del cielo y cayó de orión. Particularmente, wow. las tradiciones de Asia hablan que cayó de orión uh -huh. y que fue traída por un caballo blanco, el caballo de los vientos, llamado Lujta. Según las tradiciones de Asia Central, esa piedra de Chintamani, cuyo color era verde brillante, que recuerda la posterior historia del santo grial medieval que se piensa era una esmeralda que cayó de la frente de Lucifer, así que las historias se tocan, solo que Chintamani es más antigua, se piensa que esa piedra, Chintamani, estuvo en lo alto de la gran estupa, de la gran torre de la mítica Shambhala en el esierto de Gobi. Obviamente, sea real la piedra o un mito simbólico lleno de información, los nazis nunca llegaron a poseerla. Habíamos pensado, Ricardo, terminar a las tres, pero igual te pido que te quedes un cinco minutitos más después de las noticias. Encantado, como siempre. Vale. Eh, volvemos a, o vamos a Capilla del Monte. Lo tenéis todo allí. Hay luces, ovnis, visión de, de ovnis, tenéis ciudades intraterrenas, la ciudad de Herz, eh, leyendas de los Comechingones, vaya nombre, y encima el bastón de mando que se encontró allí, ¿verdad? Nos recuerdas brevemente para que no recuerde la historia del bastón de mando, cómo se encontró, quién lo encontró. Bueno, es un tema es muy apasionante el Uritorco y todo lo que aquí ocurre, pero yendo directamente al bastón de mando, es una pieza de basalto, una roca volcánica vitrificada que habría sido encontrada en el ya citado Cerro Torco en 1934, hallada por un tal Orfelio Ulises Herrera que nació en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, pero pasó buena parte de su vida en Córdoba, y que de hecho fue enterrado a su muerte en el cementerio de San Jerónimo. Ulises Herrera era parte de una sociedad secreta eh, que contactó más tarde al profesor Guillermo Alfredo Terrera, uh -huh. catedrático de la Universidad de Córdoba, eh, sociólogo, un uh -huh. importante investigador de las culturas nativas uh -huh. y le entregó el bastón como parte de una transferencia de conocimientos o de extrañas energías, rescatando ese bastón de una persecución de los nazis que supuestamente habrían llegado a Córdoba cosa que al final se corroboró eh, con los casos de La Falda y de otras regiones de esta localidad de Punilla, donde está el Cerro Litorco sí. que no cayó en manos de los nazis y que el bastón fue guardado durante 30 años hasta que el profesor Terrera ya lo dio a conocer públicamente y se armó una gran polémica. Ya, tremendo personaje eh, el profesor Terrera, ¿eh? Tremendo personaje, Él fue el que me sí. la primera vez fue el que me enseñó el bastón de mando el que me dejó tenerlo en las manos, tremendo personaje. Eh, decían que esa piedra había venido también del cielo, ¿verdad? Hay toda una historia también parecida a esa otra piedra que contabas antes, ¿no? De Chintamani. Hay tres versiones sobre el bastón de mando, una de ellas de que era una piedra que llegó del cielo, pero no se trataba de un vetilo de un meteorito, se trataba en realidad de una roca de la tierra, de una roca volcánica vitrificada, como dije. Así que este objeto, eh, más allá de su relación simbólica, esotérica, como Terrera lo presentaba al atribuirle propiedades simbólicas, místicas y también históricas con las leyendas de los dioses nórdicos como tú bien sabes entonces era simbólico, era un lenguaje esotérico no apto para el profano en realidad la piedra venía de la tierra era una energía telúrica que se había concentrado en, en este objeto y el objeto según unas investigaciones que hemos llevado a cabo, habría sido tallado, era una sola pieza en una fuente una fuente de, de basalto que uh -huh. se encuentra a unas seis horas en coche del Cerro litorco en la localidad de Talampaya, que es otra zona de contacto. Allí, hace 18 millones de años, estalló un volcán y su núcleo se fue desprendiendo y mostrándose la superficie, formando un cerro piramidal que hasta los guardaparques le tienen miedo, le llaman el mogote negro y no quieren caminar, Miguel, ni de noche allí, ni de noche, porque ven luces, ven fenómenos. Es un cerro piramidal de basalto. Y allí se habría hecho el bastón de mando y en una peregrinación fue llevado a Cerro Litorco y se habría escondido en la cueva en donde el famoso Ofelio Orfelio Luis Herrera lo habría encontrado. Esa sería la historia secreta. Ya. Yeah. Déjame que recuerde a Jorge Suárez, que fue un poco el que a mí me introdujo. No veas la paliza que le pegué a caminar, nos pegamos a caminar en el Cerro Uriturco. <ríe> He recordado Jorge. En los terrones, y sí, Jorge y Luz, de ese lugar que se llama Ocio, el Centro de Investigación OVNI en Capilla del Monte. Eh, te quedas entonces, te quedas tres o cuatro minutitos después de la noticia, ¿te parece? Encantado. Decían que ese bastón de mando tenía el poder de hablar y que muchos presidentes de Latinoamérica habían ido a la casa de Guillermo Terrera para ver un poco esa extraña piedra. En 30 segundos, si quieres me contestas y seguimos dentro un poquito. ¿Era cierto esto? Sí, es cierto. Eh, diferentes políticos, no solo de la Argentina, sino de otros países, quisieron hacerse con este bastón. Uno de los casos más célebres es el del general Perón, sí que quiso hacerse con, con este bastón, que fue referido a él por algunas amistades de la logia amazónica argentina. Y más tarde, otros presidentes argentinos que se interesaron en hacerse con el bastón. Está Carlos Saúl Menem, por citar un caso concreto. Sí. Sé que el bastón no está en Capilla del Monte y resumo mi respuesta a... Diciendo de que está escondido, que está sí. roto en tres fragmentos, como tú debes saber, según me lo ha confirmado la familia Terrera. Y luego me lo cuentas. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón. A las noticias de las 3 a darnos la información de las noticias de las tres, las 12 en las Islas Canarias. Tras ellas nosotros regresamos, vamos a seguir hablando un poco de ese bastón de mando. Nos vamos con Jesús Ortega, nuestro compañero, que nos va a contar una tremenda historia de contacto con el más allá. Hablaremos del COVID y los aviones y otro montón de temas aquí en el espacio en blanco. nos os vayáis, tenemos mucho que contaros. Tenemos todavía muchas cosas que contaros en la segunda hora. Enseguida regresamos. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.